Cuentos de hadas españoles El mono y el cocodrilo Había una vez un gran río en medio del denso bosque En ese río vivía un viejo cocodrilo No era capaz de cazar porque estaba débil y frágil Un día estaba muy hambriento Y entonces pensó Es muy difícil ir por tierra y cazar Debería coger peces en el río porque estoy muy hambriento Cuando intentaba coger un pez, éste se escabullía Agotado y abatido, decidió descansar bajo un árbol en la orilla del río Un mono estaba sentado en una rama de ese árbol comiendo bayas. El cocodrilo vio al mono y le preguntó. ¡Oye, querido mono! ¿Qué comes? ¿Podrías darme un poco de eso, por favor? ¡Tengo mucha hambre! ¡Son vallas! ¡Son dulces! ¡Toma, come estas! Mm -hmm. ¡No, y sí! ¡Son muy dulces! ¡Gracias, mi salvador! ¡Tenía mucha hambre! ¡Y tú me ayudaste! ¡Eres muy amable! ¡A mí me... me gustaría tener un amigo como tú! ¡Sí, sí! ¡¿Por qué no?! ¡Somos amigos ahora! ¡Yo vivo en este árbol! Siempre que tengas hambre puedes venir y te daré las mejores vallas que encuentre A partir de entonces el cocodrilo iba todos los días al árbol y el mono le daba vallas Solían divertirse mucho juntos, de ese modo se hicieron muy buenos amigos A veces iba el cocodrilo y jugaban cerca del árbol Y otras veces el mono se sentaba a lomos del cocodrilo y daban una vuelta por el río Escucha, amigo, me gustaría que mi mujer probara estas vallas. ¿Podrías darme unas cuantas, por favor? Me las llevaré a casa. ¡Claro! ¡Las recogeré ahora! ¡Vamos! El mono recogió con mucho gusto algunas vallas y se las entregó. El cocodrilo se las llevó a su mujer, que estaba en el otro lado del río. ¡Oh, querida! ¡Mira lo que te he traído! ¡Unas vallas! Mi amigo el mono me las dio para ti ¡Oh, caramba! Estas vallas son muy dulces Pero, querido marido, ¿hasta cuándo...? ¡Vas a sobrevivir a base de vallas! Piensa que si estas vallas son tan dulces y ese mono las come todos los días ¡Qué dulce tiene que ser el mono! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es muy bueno! ¡Él mismo las come y me da a mí también! En realidad me refería a cómo de dulce estará su corazón Yo llevo mucho tiempo sin probar la carne ¿Podrías darme su corazón? Al oír eso, el cocodrilo empezó a reflexionar profundamente y le dijo a su mujer ah, ¿Cómo voy a hacer eso? El mono es mi amigo No puedo traicionar su confianza Si te doy su corazón, ¡él morirá! Me alimentó cuando estaba hambriento Ahora quieres que yo lo mate No quiero escuchar nada, solo quiero el corazón del mono Ve a traérmelo, o si no, me mataré Escuchando a su mujer, el pobre cocodrilo no sabía qué hacer Con tristeza, fue junto al mono para convencerlo de que fuera a su casa con su mujer Uh, querido mono, mi mujer está tan contenta con las vallas Que te invitó a comer a casa Venga, vayamos a mi casa Ven, ven a comer con nosotros ¡Qué amable! ¡Vamos allá! El mono aceptó ir con el cocodrilo Y ambos partieron Iban felices Ya de camino, el mono preguntó Nos va a cocinar tu mujer ¿Te gustan los plátanos, no? Pues nos preparará pan de plátano recién horneado Y unas deliciosas galletas Especialmente para ti ¡Qué delicioso! Parece que hoy se va a celebrar ¡Un banquete! Se me hace la boca agua Al ver la felicidad de su amigo El cocodrilo pensó Que debía contarle al mono todo sobre las intenciones de su mujer. Pobre mono. Está soñando con un delicioso banquete. Pero ni se imagina que mi mujer quiere comer su corazón. ¡Oh! ¿Qué debo hacer? Le diré la verdad. Oh, querido mono. Escucha. Quiero decirte algo. Verás, mi mujer quiere comer tu corazón Por favor, perdóname Me ha dicho que si no se come tu corazón, ella morirá Cuando escuchó al cocodrilo, se le ocurrió una idea de inmediato El mono era muy inteligente ¡Oh, claro! ¡Claro! ¿Por qué no? Amigo mío ¿Por qué no me lo dijiste antes? Nosotros, los monos, mantenemos nuestros corazones a salvo en el árbol ¡Ahora tendremos que volver al árbol a coger mi corazón! ¡Llévame de vuelta al árbol! ¡Oh! oh ¡Pero qué tonto soy! ¡Ahora tenemos que hacer todo el camino de vuelta! ¡Vale! ¡Vayamos a coger tu corazón! Si llegamos con las manos vacías, mi mujer es capaz de comerse el mío El cocodrilo llevó al mono de vuelta al árbol Tan pronto el mono llegó al árbol, saltó rápido a la rama del árbol y le dijo al cocodrilo ¡Estúpido cocodrilo! ¿Acaso alguien puede dejar fuera su corazón y seguir vivo? ¡Te ayudé como a un amigo! ¡Y te di mucha comida para alimentarte! ¡Y esto es lo que me haces a cambio! ¡Eres un traidor! ¡No tendrás ni mi corazón ni mis vallas! ¡Vete! El mono utilizó su inteligencia y astucia para salvar su vida El cocodrilo, por tonto, perdió tanto a su gran amigo como las dulces vallas Y bien, niños, ¿os ha gustado el cuento? ¿Alguien me puede decir la moraleja que propone esta historia? Ah... Um, uh, ah... no sé... ¡Oh! ¡Ni idea! Está bien... La moraleja... de esta historia... es que en circunstancias de peligro y adversidad no nos tenemos que asustar, sino que tenemos que actuar de forma inteligente como lo hizo el mono y en ningún momento debemos traicionar la confianza de nadie O podremos acabar perdiéndolo todo como le pasó al cocodrilo.